Oh no, no. Eswarun. Por una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Maxi pensó que se iba a quedar solo, que hoy le tocaba cholky Palki solo con Maxi Falcone, pero no. Estaba re contento iba a Estaba armar contento. Mi, mi, mi programa de, de mi sueño. <risa> ya tenía el disco preparado con la música. Sí. Todo, todo tango. ¿Todo, <risa> todo tango iba a pasar hoy. Pero bueno, acá estamos. Así que bueno, vamos a presentarlo. Ya habló, pero no importa. Sí.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 Nos dice que hay novedades hay de esta semana en temática. No semana. Internet, Te traerme algo de la ¿Bruh? semana anterior. ¿Qué semana? No, claro. Vos sabés que el domingo, hablando de la semana, ¿no? Haciendo un repaso de la semana el domingo me levanté como cada mañana y me compré el diario Perfil. Sí. Uh -huh. Como alguna que otra mañana de domingo. Bien. Y trae una. Hace nota. poco que tenéis mañanas de domingo, <ríe> entonces por qué? Alguna que otra. Me encontré en el en uno de esos suplementos, que viene como 80 suplementos, encontré un artículo sobre, otra vez sobre el caza, los MP3 y la fundamentalmente la piratería. ¿A quién bajaron? Usando otra vez? el término de piratería y toda la iconografía de piratería, ganchos, ojos mm, tapados. Pirata y que de que agarraron acá, con 20.000 sí. Una cosa así bueno, por supuesto como te la información que hace el periodismo, el periodismo comprometido. Sí, claro, el que el que va al Líbano. El que va al Líbano, claro, sí, el que, el que, que informa. El Exactamente. Por de ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? No, ¿Qué? Piratería, la, la misma gila de siempre sí. La misma información de siempre Llena de agujeros Claro, esa información que no se entiende Que no se entiende pero Con no, estadísticas rara O sea, nos preguntamos, ¿qué ocurre? ¿Los cronistas no saben? ¿O los cronistas hacen como que no saben por las dudas? Los cronistas son redactores Que le tiran dos líneas Y la, la, la, la, la, la dibujan un poco Deberíamos hacer y no el... levantan un teléfono ¿Merece yo el que un micro sobre el... El, el mundo interno del periodismo bien. que creo que lo deberías hacer vos Lisandro Macha ¿eh? <risa> <risa> bien este, bueno dijeron un periodismo más... desde adentro el periodismo desde adentro una cosa que dijeron que es interesante tener en cuenta siendo que venimos hablando la semana pasada qué pasó con estos que supuestamente tienen que pagar una fortuna por haber ah, compartido claro. dijeron como novedad que no todas las personas que estaban eh, involucradas Eh, dieron el sí digamos no todas las personas llegaron a un acuerdo mm. no recuerdo exactamente el número por ponerle de 15 han llegado 9 a la cuadra una nota una cuestión que no estaba muy en claro en, los, en las otras informaciones que acá tampoco quedó muy claro sí, pero es, eso fue la novedad es, es un datito, es, son dos palabras más ahora hay gente que no está de acuerdo con pagar la multa exactamente Era sí, la estaban, estaban todos contentos dice al fin le hicieron juicio a la persona equivocada, porque había un tipo que dice, yo, no, un tipo un millonario, justo le calzaron un juicio a un millonario uh -huh. que es defensor, digamos, de, del tema del peer-to-peer del -peer y demás. Y dice, no, yo voy a defenderme hasta las últimas consecuencias. Lo que puede llegar. Porque estos juicios nunca terminan. Entonces puede llegar, si el tipo termina ganando, puede llegar a sentar precedente y chao claro. a la mierda todo. Y se acaba todo. Así que por suerte, y la cansaron mucho. Y convengamos siempre, no recuerdo exactamente una ley que acá hay un gran Bueno, en esa misma nota también decía, hay un vacío legal en todo esto. Sí. No hay leyes. No hay leyes en esa cuestión. No nos pueden meter en gana por bajar archivos. No nos pueden meter en gana por compartir los archivos. Así que bueno, sigamos con la nuestra. Solo te pueden apretar. No y pueden si vos apretar... tenés miedo, decir, ah, bueno, no está bien, no quiero. O sea, o, o si, si no te apretan tenés... diciéndote, y el juicio millonario Y si claro. sí, bueno Exactamente Oye, Y un, un recuadrito que decía este uno de estos de cantantes este Que son críticos muy duros con el, esta cuestión burguesa de la propiedad privada uh, ¿Burguesa? Sí, defendiendo ¿eh? o <risa> atacando <risa> la piratería ¿sí? eh. León Gieco Sí, otra vez diciendo no muchachos esto atenta a las familias que viven de esto vendemos eh, eh, es que, muchos discos pero somos igual que ellos ya discriminando al señor basurero ¿cómo? que <ríe> tenía la letra esa de uh... vendemos muchos discos pero somos igual que un basurero igual sigue siendo una contradicción este, evidente notable de este tipo una de las razones una de las una de las otras razones por la que podemos odiar a ese tipo y nada Eh, sigamos Eso. usando archivos sí sí sí sí, Eso sí fue desde siempre el mensaje de Joel Kipari exactamente y a, al cual yo adhiero ahora <risa> después de leer el perfil del domingo lo que también tenemos que seguir hablando qué bueno porque el perfil del domingo lo que fue lo que hizo no fue informarte sino hacerte <risa> agarrar bronca más bronca aún a sí sí sí bueno también salió Daniel Melero que, a quien respetamos también por decir esto de que bueno sí bajen los archivos yo puse mi disco a Canauta más allá de la calidad de ese disco. Puso su disco Cuanauta a, a disposición de la gente a través de un sitio de de cigarrillos, vos te lo, lo guías, ese sitio de cigarrillos das una serie de datos, un montón de datos, en realidad sí te puedes bajar el disco. tiene que quedar bueno. muy en claro que la música existe y va a existir siempre más allá del plástico. Más allá sí, de su, con... no, o sea, es eso, de la gente que no va a la única idea de venderlo tiene que ser el plástico, si lo venden en una caja de cigarrillos, bueno, o sea, eso sea, está bárbaro. Alguien... Volveremos a los juglares. Alguien de... no, alguien decía este si nos vienen a venir si nos vienen con mentira de que no va a existir música porque sigamos bajando música, no van a existir músicos. Este, Pero es eso absurdo, es un verso, un es un <risa> verso Existición y no podemos creer música. en eso. No podemos creer en eso. Bien. ¿Se acuerdan que había dicho que no iba a hablar de Google? Sí. Bueno, voy a hablar de Google. Bueno. Hasta hace un tiempo... Me lo esperaba, yo lo esperaba. Que yo lo lo esperaba. Que evites que vaya a buscar el archivo. No te, no te creímos mucho cuando dijiste que no ibas lo a que hablar Lo hacen Google. porque tengo todo derecho como periodismo ciudadano que hago y comprometido claro, no, de tener contradicciones. Las merezco. Así que voy a hablar de Google y voy a contarles un poco. Les había contado hace un tiempo cómo venían sacando una nueva herramienta por semana, una locura. Sí. Ya le perdimos el, el, el, el, el continuo a esta gente encontramos cada vez por ahí me pongo a googlear algo y me encuentro con una herramienta nueva ¿qué pasó últimamente? se, le, se les dio por arreglar herramientas que ya estaban hechas, programas eh, que ya están arreglados, modificar además no de ellos no, no, de ellos sí, ah, sí, sí, por ejemplo, mejorar lo que tenían Mejorar lo que tenemos. En tenía. vez de meter un producto nuevo toda la semana decimos, vamos a hacer bien. Lo que hicimos, hagámoslo bien. Vamos a superar. Digamos, o sea, algún día vamos a hablar sobre el eterno estado de beta de los programas. Sí. De que, Google fundamentalmente. Sí, creo que Google lo, lo blanqueó. A un hecho que existía desde el principio de la computación. Uh -huh. O sea, que todo es mejorable, sí. Pero que todo es, digamos, o sea, que nunca te vayas a quedar con la def versión definitiva, Y sino que este es un escaloncito más en una escalera que no lleva a ningún lado sí. bueno, y siempre todo, decir, está bueno y siempre diciendo las computadoras fallan los programas fallan si te perdiste dato curtite nosotros nos lavamos las manos y bueno también Ups. también o sea eh, siempre poniéndonos así en este lado crítico y no del lado de nadie podemos decir que bueno el software es una cosa muy compleja realmente sí. es muy compleja y, y no, no tiene ningún fin no O sea nunca va a tener nunca va a acabar nunca habremos llegado a a la versión terminada y finalizada y completa. Exacto. El hecho está que cuando uno quiere craquear, le pasará algo los que craquean. craquean ¿no? Claro. querés buscar el crack de cualquier programa y tenés que buscar el 3.3.5.8.45. De la versión SE español claro. de la zona América del Sur. Y así oh, pero resulta que tenés infinitas. no, la versión canadiense. Bueno. Señora, el crack es para piratear el programa. Sí, sí, sí usted sí, se lo baja señora. de internet y en vez de pagarlo se baja un archivo y que le miente a su computadora y le dice sí ya lo pagué y así probás y si te gusta lo compras claro sí. Bueno, hasta acá hicieron unos nuevos arreglos Eso, en eh. el Google Map, por ejemplo, esta herramienta que hemos comentado en su momento. ¿Y ahora, qué, ¿Qué tenía? ¿Qué funcionaba mal el Google Maps? Digamos, hasta hubo, hay hubo varios arreglos en estos momentos. Lo, es, lo más importante es que te da una mejor ubicación cuando vos ingresas alguna dirección postal. Ah, ¿sí? está bien. Te da una, una situación más, pre, una ubicación más precisa. En el Google Base. Creo que más habremos nombrado no sé el Google Base. Es, no es. Eso, eso, es una de esas herramientas sociales que el, creo que le permite a la gente vender cosas. Esto funciona ah. muy... muy es, es, solamente funciona en los Estados Unidos. Una de estas herramientas que ya no podemos usar, lamentablemente. De gente que vende cosas, pues, dieron, pusieron ahora un formulario de texto enriquecido, así la gente. Eso como unos clasificados. Cosas, una cosa así. Está bien. Eh, o sea, la gente puede meter más cosas, dice que pon letras más grandes, vendo esto, zaraza, zaraza, <risas> qué sé yo, qué sé cuánto. Y lo que más nos interesa a nosotros. Y no pusieron el filtro para el A dentro, no, antes de los. Clasificado, eh, no lo ejemplo. sé pero lo merecen o sea si nos metemos en Mercado Libre <risa> tenés, lo, la gente de Mercado Libre si hay alguno de ellos escuchando no tenemos que decir loco media pila eh, dejen de pongan un filtro anti a <risa> yo no en un cordero por alfabeto <risa> no no no pero viste que vienen que te venden cuando te venden te venden reproductores MP3 Ah, no te ha ocurrido. Que termina en A. A veces también. Ay, sí, no sí, sí, sí, sí. Yo lo he visto. No lo entiendo. Ya me bueno. voy a a buscar eso. Bueno, ¿y ¿qué, qué es lo... lo que nos interesa? El Google Talk. Ah, claro. Ah, claro. Nosotros lo sabemos porque somos, este, somos cancheros, pero sí. siempre pensamos que a lo mejor alguien nos está escuchando del otro lado de la radio. Y alguna persona que no está muy aclarada, o sea, ¿vieron las mensajerías? ¿Tiene viste el messenger ese que usás para chatear con la gente? ¿Sí? Bueno, vos... la gente que usaba hace mucho el ICQ. El ICQ, bueno, <risa> ah, que no debe quedar mucha gente <risa> de esa. Pero que lo reemplazó el messenger, que tenemos todos un MSN y que sí, charlamos sí. por MSN y arreglamos cuando nos vemos. y yo yo, chateo yo, se... con o el a... Mirk. El Mirk. <risa> <risa> Bueno, el Mirk es un excelente cliente de chat, pero de IRC, no de mensajería en Tastania. Uh... Hay que diferenciar en esas cuestiones bueno, pero es complejo para es decir. complejo bueno todo es complejo en esta Google cuestión no, bueno che qué me apuren? para qué me sacan otros temas y si después me apuran es no, una buena alternativa es, ¿eh? es una buena alternativa al mes es una excelente alternativa digamos en su momento podemos decir eh, bueno no está bueno pero ahora pero sí pero ahora podemos decir que totalmente es la, la excelente alternativa está muchísimo más integrada lo que es voz IP, y hablar por teléfono a través de la computadora de manera gratuita sí. sí sin gastar dinero con un microfonito que conectas en la placa de audio de tu computadora charlas y eso cosa que también puedes hacer desde el messenger en el nuevo el messenger mal. en el nuevo en el no, y bueno en no, la también lo anterior podría es lo que pasa es que no está orientado a esa cuestión no está orientado el Google Talk lo orientaron a la voz IP a partir fácil. del éxito del Skype es más fácil es más es simple, fácil es más limpio tiene menos Bueno, el, el Messenger Live está orientando una mayor orientación a la voz IP también Lo que pasa es que sigue siendo más complejo Y una de las cosas, uno de los problemas o sea, Han sacado ahora un nuevo update de este Google Talk Que tiene ya hace unos... ¿Cuánto tendrá? ¿Un año? No sé sí, ¿Meses? ¿Un año? No sé Sí, tendrá? un año Posiblemente o sea, La nueva actualización han que hecho tiene Una nueva actualización en versión de testeo que la podemos ver Como siempre, como todo Sí, esta es bien. No, esta es bien testeo. Ah, Vos te bien. pones a, a google.com barra talk, te vas a bajar una versión que no es la que estamos ah, diciendo. Está bien. Se me da una versión de testeo que te permite. Diga, tiene tres novedades a lo que era la versión del Google Talk anterior. A ver. Te permite compartir archivos, cosa ah. que tenía el Messenger y que tiene el Messenger, pero que no lo tiene como este, digo. O sea, el, el, al menos hasta el uso que le hemos dado de un día sí. de Google Talk, funcionó. No nos canceló nada. No nos canceló nada. Es mucho más rápido. Funcionó. Eh, parece que sí. Y funcionó más estable. Uh -huh. Digo, o sea, yo no he podido compartir un archivo de 15 megas, por ejemplo, y mandarlo en 10 minutos. Nunca me pasó eso en el Messenger. Aparte, ahora tiene esa cosa. Esa cuestión de que nombre la seguridad a veces hacen cualquier barrabasada, sí. Microsoft, ¿sí? Bueno, ahora nos dicen, por ejemplo, que no, que este archivo puede ser potencialmente anino. Un mp3. Sí. Me pasaron un mp3 que es un separador de esta radio, uh -huh. que habla sobre eh, la, la posibilidad de tener el sexo en forma anal. Sí. No sé si entendiendo, uh -huh. entendiendo el contenido de la canción, no me dejó escucharlo porque me decía que uh -huh. era contenido potencialmente anino. Pero, claro, pero es que el Messi ya, ya te es lo baja, pero después no te lo deja escuchar. Exactamente, te es, lo baja. Es muy, es claro, muy molesto claro. eso. <risa> que por ejemplo, si vos mandas un JS, que sí te puedo decir que es potencialmente de anillo, ¿Para Ah, es un JS. Un claro JS que. es un archivo de JavaScript. Ah, digamos, ¿sí? es una, un comando de ejecución. Sí. Que, o sea, si vos conoces a la otra persona, no te va a estar mandando una en virus ni nada así. Pero esto no te dejan, no te dejan ejecutar un JS. Que por ahí todavía se entiende mucho Pero un MP3 Hay que ser desgraciado <risa> para que no te dejen escuchar un MP3 Bueno, Google ¿Y si so mandas un WMA? WMA ¿Un Windows ah, Media Audio? ¿Te ¿No te dejará? Que no probarlo. lo sé hay Bueno, vos sabés uh, uh, Otro tema que hay que hablar con, sobre Windows Media Audio A Ahora están veniendo con unas versiones desprotegidas Que están los cracks para esas versiones, pero también es bastante más complejo. O sea, tenés que tener la versión protegida 1, porque si no tenés la 2, una cosa así. Se están y... matando al Windows Media Player y al formato de audio ellos mismos. Totalmente. Así uh, es. A mí me gusta mucho el WMA y el WMB. Porque acá yo lo voy a defender. ¿Por qué? Porque comprime muy bien. Comprime muy bien y, y, y respeto bastante calidad de audio. Exacto. Y de video. De video es muy bueno. Ahora, ¿qué me decís del Oak Borbis, por ejemplo? Vos sabés? no lo trate mucho. Bueno, o sea... sea Defendamos el Oak Borbis ¿Eh? Que es el no, no tiene libre la protección para, todo sí, sí, no para tiene mí la protección. todos los protección. son gratuitos. Todo bueno, puedo hacer bueno si yo... vos comprimís sí, y sí, mandás, sí, este sí. no hay problema. Pero bueno, sí, eh, volviendo, volviendo al tema Messenger, versus perdón, Google Talk. Lo que te quiero decir, Google Eso. Talk. Eh, ahora te permite bajar un archivo de cualquier formato, te lo baja bien y te lo baja rápido y te lo baja más allá de su tamaño. Sí, decime. Bueno, no, yo quería porque vos desde el Messenger podés agregar contactos. De Gmail. Sí. De Google Talk. Pero desde el Google Talk no puedes agregar contactos de Gmail. Sí, Hotmail. Te, ojo que no es que estás agregando contactos del Gmail. El usuario de Gmail primero se mete en passport.net, que es sí. una de esas eh, páginas de, de Microsoft, donde te valida sí. tu correo uh -huh. y lo que te permite es usar el, eh, el, el Messenger, pero con una cuenta no de Hotmail. Claro. Que puedes usar de Yahoo también. Puedes usar de Yahoo. Puedo usar. Eh, creo que esto está más orientado a la, a la cuestión corporativa, digamos. Si vos tenés, este, tu correo arroba tu empresa punto sí. com puedes usar toda la empresa esa para usar ese Messenger y está bien, digamos. Eh, eh, creo que eso es pasa por ahí. Bueno, pero estaría bueno que Google Talk también tenga. Claro. Eh. Y sí. Sería esta, lo ideal. Chao. Yo no uso más el Messenger. Si Google Talk hace eso. Y estaría bueno, sí. Eh, Sería lo ideal. Yo creo, de momento, en Google, vía, vía Google, eh, Gmail, sí. hoy podés, podés manejar eh, cuentas de correo que no sean arroba gmail, eso no sé si lo sabían. No, Vos podés tener sí. tu arroba yolkipalki.com.ar sí. y manejas tu cuenta desde gmail, o sea, usando como cliente de correo... Con todas las prestaciones que este tiene uh -huh. A su vez que puedes usar tu cuenta de ahí mismo puedes usar esa cuenta Yo creo que de usarlo vía Google Talk Está en un paso Pero lo que está ocurriendo de momento Y se me ocurre Que es por eso que no dejan Que lo que quieren es penetrar en el mercado O sea, quieren ganar el mercado de Messenger Quieren ser tan... Y bueno, o sea... Como a, Microsoft a, Bueno, acá... Eh, a, son igual de gas Sí, no, pero acá no acá no estamos hablando de gente buena o gente mala Estos son no, pero empresas Pero ellos hablan de gente buena buena y gente mala. ¿Te parece? ellos siempre hablaron, hacer el bien y no, los que hablan de gente buena o gente mala son otros o sea, de Google hace tiempo que venían diciendo, bueno, sí, defienden el software libre pero por otro lado están haciendo esto y están haciendo el otro y tienen razón, no están haciendo no son gente buena gente mala, son empresas, y en la empresa Punté la. a es... los chinos, pobre la empre... bueno, <risas> por eso mismo, la empresa buena es la que da ganancia y la empresa mala es la que no da ganancia, acá esto funciona así, o sea, lo cuestionaremos desde otro lugar, acá están estamos hablando de eh, grandes empresas software. de informática de software y bueno dejémoslo al programa que está antes que nosotros estas cosas eh, bueno cuestión eh, otra de las novedades claro, que, que tiene sitio sí apuro dan las novedades que tiene Google Talk una es la voz eh, mensaje de voz en vez de mandar tu mail te digo che Martín el juego voy a la radio Eh, eh, te mando un MP3, vos te lo recibís como amigo. Mi correo. amigo Diego rolle me mandó un. Me... Che, boludo, intentando el el Google Talk nuevo. Sí, <cu> qué el... que <risas> lástima que no esté escuchando de este programa este tipo. Bueno, <risas> ya hablaremos de eso. Eh, y otra, la última novedad que tiene que yo Pará, parece. Yo quiero sí. decir una cosa, sí. eso de dejar mensajes de vos me parece una imbecilidad. Me sí. parece ¿eh? una imbecilidad. Porque yo es pues, el próximo, próximo paso a la anulación de la.. o el camino al analfabetismo absoluto. Puede ser, pero, o sea, siempre pensemos en la usabilidad, en, en un en un camino alternativo de la usabilidad. Yo quiero eh, cantarte, escuché, decirte, escuché una canción que decía la la la la la la la la la la la te mando un mensaje de voz. Yo te bloqueo como amigo si haces Está eso. Está bien, bueno, pone ponele, <risa> sí. O <risa> vos Martín <risa> me pone como amigo. Pero uh, puede haber gente así, <risa> Está te, bien, músicos, cierto. por ejemplo, músicos. Este, eh, mira lo que saqué este tema que saqué, se si lo tocan la guitarra lo mata, bueno. Está, ¿qué sé yo? Ese es el, el, el uno de las utilidades que le es más rápido que hacerlo el, bien. Sí, sí. Es fácil, es sencillo. Sí. Grabaste tú, le dejas el mensaje y pensó. Pensaba, pensaba, pensaba, yo un encontré producto. el auto que me pediste, llámame. Una persona que no, que no, que no. Yo confío, tiene en más, en yo confío más en que esté escrito eso. ¿eh? También, exactamente, creo que también apunta a eso. a vía celular, escribir un mail vía celular, loco, esto es de muerte. Eh. Vos mandás un coso con esto loco, media sí. pila, y te, sale así y ya está. <risa> eh, eh, o sea, eso es sí, otra después. Sí, sí. Lo que no le encuentro en absoluta utilidad es la eso, tercera, claro, que es esta de poner, estoy escuchando tal canción. Eh. Yo no la encuentro, yo no se la encuentro. Con todo es respeto, divertido. bueno, está bien, con todo respeto a la gente que lo hace. Yo no, no sé qué necesidad tengo de contarle al mundo qué canción estoy escuchando en este momento. Y ves muy buchona. Sí. <risa> pero bueno yo creo que ese imagín... es un argumento de la gente que se avergüenza de las cosas eh, que escucha. Puede ser pero a veces uno quiere escuchar este Shakira ¿eh? así que por qué bueno, tenemos que decir y lo, lo deshabilitamos por supuesto, pero, pero tenés que acordarte por, por el aparatito este y me, a los dos minutos ah ya lo estás escuchando claro, a mí me asusta eso bueno a mí me gusta, a mí ese es, es tipo de bueno, cosas Porque ¿sí? para la gente que le gusta la música tenés por ahí todos tus amigos y estás viendo, a ver qué escucha. ¡Uh, paséme ese disco, algo, loco! Claro. Sí, qué tal, qué onda. Bueno, para la comunidad está bueno. Indudablemente, yo, o sea, tiene mucho éxito. Me parece bárbaro porque mucha gente lo usa, yo no. Pero mucha gente lo está usando sí. esa cuestión. Este, y nada, qué sé yo. Me no gusta sé... cómo manda las fotos, en un cuadrado grandote sí. se ve el preview. Sí, muy lindo eso qué locura <risa> este ya me fui listo sí. por este, favor. usen el google talk métanse Eso. en micros .no .com .ar y tiren el messenger chao <risa> vamos con maquillando ni butler haciendo speed lo nuevo de lex suede ya. ravioles, por el arroz integral que te estimula los intestinos <risas> Yolki Parki Lindas ideas para un mañana mejor 8204 sholkipalkicom La dirección de correo y antes el teléfono para comunicarse y recomendarle a Lisandro Machain cuál puede llegar a ser la noticia del lunes. De mañana no hay Sholki. Se me mueve el bonete. Y la noticia de hoy, la única noticia que nos importó hoy, ¿cuál es? ¿Eh? Que la Austria... Sí. Hay una histeria colectiva por las arañas. Eh. Lo digo así con, con todo ese salenismo. a ti el payaso. Si no, ¿eh? Hacías cinco palabras más y también no, el oye, Estás con ganas de pegarle a tus amigos. Austria está viviendo una histeria colectiva, colectiva por las arañas. En Viena. Todos sabemos que Viena está en Austria. Sí. Austria está al lado de Alemania. Yo pensé que las arañas morían con el frío. De salchichas ahí. Sí. Uh -huh. Muy buenas salchichas. Y en su momento con chucrut también. Cruz. La masa vienesa Una cerveza bienesa, ¿eh? Eh. Una araña cuya dolorosa picadura puede causar dolores de cabeza y náuseas Se ha convertido en importante tema de conversación en Austria y Argentina Desde que varias personas fueron atacadas por el insecto de ocho patas a comienzo del verano dolor de cabeza y náuseas el verano austríaco claro es ah por ahora. eso porque es verano allá uh -huh. las, las viejas como 15 grados en el verano allá las, las viejas a los gritos pidiendo por favor <risa> les quiten las telas de araña en Austria <risa> Nadie lo dice, no, pero no. la telaraña es venenosa también. Mm. Las picaduras de la araña de la bolsa, como es, que la llaman, son realmente dolorosas, pero no letales. No. Solo dolor de cabeza y náuseas. <risa> Esto lo dijo una ministra. No te morís de las náuseas. Si alguien es picado, no debe entrar en pánico claro. en caso de incomodidad, porque le picó en el tuje. Sí. Por, ¿Y ¿Por qué está con náuseas además? Uh -huh. Debe ponerse en contacto inmediato con un médico, obviamente. Sí pero los muchachos iban por las picaduras al hospital y por enfermeras en busca del veneno del amor me picó la araña, chupame sacame todo el veneno el veneno de tu amor viste que Rambo o alguno de esos chupaban las heridas y sacaban el veneno Claro. pero uno va a que se chupa la enfermera Una demostración de la histeria colectiva que ha causado la aparición del insecto en este país es que 190 personas que temieron haber sido picadas por la araña se presentaron el miércoles, ayer, en el principal hospital de la ciudad de Linz, al noroeste de Austria. Pero solo 8 habían sido efectivamente picados por ella. Como el virus del antrax. ¡Ah! ¡Tengo antrax! ¡Tengo antrax! Eso les pasa por no sí, tener cólera sí. ni enfermedades de verdad. En el en un tiempo de... Se, se divierten con eso, porque sacan hay un... Hay capítulo en el que muestran cómo cuando, después de un documental sí. transmitido por tele, <risa> claro. al día siguiente el hospital se llena de gente que cree tener la enfermedad que documentaba dicho especie. Y pues está lleno de hipocondríacos en todos lados. Acá también hay un montón. Uh -huh. Y los médicos creo que me se harta la araña. Ay, hay que matar hay que Podremos ma matarnos, podemos conseguir dinero es? de los parte de los médicos y ponemos de moda una, una enfermedad. Decimos sí. acá la gente, tiene esto, y van todos a los médicos. Con X especialista. Usted tiene cataratas, por ejemplo. Claro, Viste no, que eso sí. lo hacen en de a 14. Usted tiene cataratas, venga lo del doctor Saldivar, de sí. Mendoza. Eh, pero tenés que decir, epidemia de cataratas. Se dice que toda la gente nacida desde el. 54 al 78 tiene un 50% de uh, posibilidad de tener catalán. Entonces van todos. A ver, un no suyo si a, a tener eh, catalán eh, ah, año. el año 90. Año 90, todos los pibes. No, 90 son 16 son años. Tengo no, que agarrar no, el 95. El 2000 de 2000. 2000 así, todos los, los nenitos. Oh, todo muy absurdo. Todo muy absurdo acá y en el mundo de las telarañas austríacas. Érase una vez. ¿Cómo? Érase una vez. Y era C tal vez. Y era tal vez. Una araña sola. Una araña sola. Hola. hola. Muy hola. sola de la red. Y era C una vez. Era ¿Y C tal vez. ¿Eres? Príncipe encantado? Príncipe, encantado. Príncipe no, encantada. Solo una. Preso en internet. Hola. Hola dónde estás. Hola. Eres? Hola. Oh. Una sola araña al final era la que había picado a toda esa gente. Pero qué araña. Eh, como y sí ¿Eh? de la... esa araña. Estaba en internet, tenía como ocho patas, claro, ¿eh? tenía su página. <risa> <risa> Te picaba, era, era vía virus. Christian Komposch, del Instituto de Ecología Animal con sede en Graz, al sur de Austria, dijo que las arañas pueden causar dolor, pero no son peligrosas, y culpó a los medios como este, claro. los medios de prensa, por dar información equivocada y alentar la histeria. Somos periodismo. ¿Cómo salario? era la araña? ¿Cómo se llamaba la araña? De la bolsa. La araña de la bolsa. Ojo que en Rosario está empezando una epidemia de araña de la bolsa. Exactamente. Nosotros no estamos para nada de acuerdo con el Instituto de la Ecología, que de hecho seguramente es una ONG. Sí. Nosotros odiamos eh, a las ONG. Como todo el mundo. Uh -huh. Aguante la empresa privada. Yo no, quiero, yo no quiero, ser No, no, no, no. quiero ser de ninguna ONG. Yo tampoco quiero ser de ninguna ONG. Porque las ONG tienen fines ocultos. Vos una empresa sabés que sus fines son ganar plata. La ONG vos no sabés qué fines persiguen. Entonces podríamos estar callando, podríamos está, hablar de, un y manto dice, de sospechas. Me tengo siempre. que callar por cuestiones profesionales, pero <ríe> hay cosas que hay gente que no le esconde, definitivamente. verdad. ¿eh? <ríe> <Libertad. ríe> ¡Hey, señor! ¡Tantas <ríe> <Dando> fundaciones! <ríe> ¿Eh? Terribles. Bregan por la libertad, obviamente, como bien lo indica su nombre. Bueno, no sí por... en, en, en, en, en es que to todo el mundo está pensando en una en la que conoce sí, ¿sí? una ONG como el gordito que le lleva la manzana a la maestra kipon ¿Sí? ¿Sí? ¿Ese, sí. ese gordo que después es gerente claro, ah, sí, no, es posta. un garca sí. todos los gerentes son gordos sí. y garca sí eso por favor Vamos con el especial de la semana con Folk, nuevo Folk norteamericano, Colin Meloy haciendo Lazy Little Lada y después The de Moore Brothers haciendo Waves of Wonder en Yolky Panky. Este domingo no se pierda por Combat Space, King Kong vs Boothila. La pelea llega a ustedes, gentileza de Yolki Valky. you came and snatched me up in the hurricane of your hair and your heart We you me up off the floor oozing rocks all pressed up so far we're tripping on out the door red and old enough to fly Julie. again desde su propio sufrimiento. Uy, uh, esa película está estar buena. Tra trabaja Heli Berry, la que en un <tose> Seguimos pobres con los estrenos, hoy nada más que dos, igual que la semana pasada, se terminaron las vacaciones y se gastaron todas las películas, para Es la ciudad, esto. La pobreza es la de la ciudad. Sí. <risa> bueno. Vayámonos todos a vivir a vale. No, ¿por qué? Dejá, que traigan más películas y acá. podemos son... hacer eh, radios con mayores <risa> estrenos. Te oigo, te oigo, te oigo, no. estreno. oí eso, el estreno, al primero de la semana. Tras dos años juntos, Kenny y Brooke han llegado a un punto crítico en su relación. Claro, no sale, ¿vale? o sea, uy, yo estoy cumpliendo no, dos es que años quiero. ahorita. Punto crítico. Yo quiero que tú quieras lavarlos. Uh. Esa es la voz de Jennifer Aniston. Pero ella es la voz seguramente de Jennifer Anifer. Este 50 años. Se ha desatado la batalla. Esa. Lo mejor que no me obligues a hablar de tu hermana. Y ese mismo. Mucho. Muchos rabos. Sí, contemplaciones. <ríe> <sin ríe> ese sí es mi <ríe> rey de eso, Ese está bien. Ser. El otro día escuché de que decía Bogan alguien en la tele. No Bogan, Vince Bogan. ¡Fuera de mi casa! Se, <ríe> uh, se pelean. Que, que de hecho fue lo que les pasó después, porque se, tenemos, se separaron. ¿Quién? Sus ¿Y verdaderos sentimientos sí. empiezan eh. a Pero no dura nada, loco. Me parece que lo habían hecho para promocionar la peli para la separación. Ah, a lo mejor sí. Ahí está, Vince Bong y Jennifer Aniston. Pero acá no se llama separado. Acá se llama viviendo con mi ex. Y en inglés se en llama? inglés se llama the breakup. La separación. Sí. El apodo original es, en este caso hay que decir que es la Argentina. Viviendo con mi ex no tiene es, es media estúpida, pero por lo menos, Y sí, separado es más fiel al nombre original. Sí. Estoy hablando de originalidad, no de finalidad. Pero acá no tiene que ser creativo el Claro, traductor. sí, bueno. Eh, una comedia que, no sé, yo no le iría a ver. Me parece que puede llegar a tener. Le doy tres chistes buenos, con mucho. Y uno ya lo quemaron. Que el de mi hermana tragó mucho, mucho rabo, le dice el tipo. Ese ya lo quemaron, es uno de los tres chistes buenos. Si quieren haber dos chistes buenos, vayan y vean los otros dos. Vamos con el segundo estreno. A oírle Tras dos años juntos Lo ¿No? cierto, mamá, pero sabes que no me gustan los volantitos Solo quiero jugar al fútbol ¿Quiere jugar al fútbol? una chica es que La torta, la película de, los de los la torta <risa> Claro Las chicas, no corréis como los chicos Está cargado de mierda ¡Eh! eh yo soy Dante y me la banco, fíjate chico? <risa> <risa> idea, y diría? Entraré en su equipo masculino de fútbol y en 12 días Derrotaré al equipo de Cornwall A partir de ahora, dar todo lo posible para demostrar que sabe jugar sabe jugar ¿Qué es? ¿Qué es no se me da muy bien hablar con chicos no es la segunda parte de la del, que del mexicano de la que, el mexicano el que el va a jugar al fútbol, fútbol eh. el es otra eh, es, no, no es, es, es la típica película uh, de la hindú vez. no, no es la hindú es la típica película norteamericana de la chica que se hace pasar por un chico en la escuela por X motivo, no importa por cuál. este caso es para jugar al fútbol porque le cancelaron equipo de chicas ¿ves? y le pegan un pelotazo y no le duele y después que aunque sí le duele yo no sé porque hacía ese. como dos años que no hacían una con esa trama claro así que bueno una basura si, me quedo con la de Jennifer Aniston sí sí sí por lo menos la de a Jennifer Aniston a ver una piba vestida de pibe no no por eso pero y Jennifer ver. Aniston aparece en pelota en la otra está cubierta tapadita ahí no sabemos quién pero es, aparece si es su cuerpo o un doble es su cuerpo yo le creo que tiene esa Uh, no voy al cine, me parece No, yo tampoco Vamos a escuchar a los Arting Monkeys Haciendo Mardivan Y después nos vamos like looking down the barrel of a gun and it goes off. and how come all these words oh well, there's a very pleasant side to you aside I much prefer as one verse. laughs and jokes around remember cuddles in the kitchen yeah to get things up the ground and it was up up and away Oh, but it's rare to remember that On a day like today when you're argumentative And you've got a face on face the one that I can't bear, what well, can't we? Just laugh and joke around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Ah, oh, but it's very hard to remember that on a day like today when you're all argumentative. And you've got the face on and yeah, I'm sorry. Yeah, to get things off the ground and it was up, up and away Oh, but it's very hard to remember that On a day like today when you're old Argumentative and you've got the face on Todas las semanas una entrevista a Sinipotier en Yolki Palki a usted, oyente. Seguro que sos una persona re decente pero tenés algunos pensamientos medio degenerados. En palky nos estamos dando cuenta de algunas cosas. Y nos estamos yendo hasta la semana próxima con el disco de esta semana, es Lo Nuevo de los New York Dolls. Se juntaron hace poco, se murió uno, tocaron porque les pidió Morrissey, volvió de Utah y se murió uno y grabaron un disco nuevo. Se llama One Day, it will please Us to remember even this. Esto es Rainbow Store, los New York Dolls, lo nuevo de los New York Dolls, hasta la semana que viene, esto fue Shoki Park. Uh -huh. What's left in my heart You're not the cause of stuff She knew I was watching her Looking like the love to give All things fun Started getting glad that I was born She walked right up to me Said what's it gonna be She's shopping for my sister, it's her birthday soon She knew it wasn't true, but she was cool Pushed my neck against the elevator door Kiss me like I've never been kissed before Made a face so sweet and me. I went down like a submarine She walked right up to me Said, what's it gonna be? Had the rain selfie.